zona cero 15 de agosto de 1977 faltaba un día por tanto para el fallecimiento oficial pues ya sabéis que Elvis Aaron Presley es el personaje al que vamos a aludir Elvis eh, está vivo, vive en Marte como, como todo el mundo ya sabe pero faltaba un día para la muerte oficial en la tierra de Elvis Aaron Presley y acaso los extraterrestres mandaron un mensaje diciendo Elvis que vamos a por ti lo cierto es que el científico que anotó esa respuesta eh, extraterrestre Lo único que pudo decir o reflejar en un papel fue wow. Efectivamente wow. W o W. Ese es uno de los trece enigmas científicos más fascinantes de la historia. Todavía por desencriptar, todavía por traducir. Pero mmm, motivo de, de muchos análisis, de muchos debates y desde luego de un magnífico monográfico que nos van a entregar Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Wow, wow, wow. Eso wow, wow es lo que puso. Efectivamente como me has dicho. Eh, Jerry Eman, que fue el, el responsable del, del descubrimiento de lo que posiblemente es la única, vamos a llamarla así, venga, vamos a arriesgarnos un poquito, la única prueba de contacto con una inteligencia extraterrestre que ha tenido el género humano. Muy buenas noches, buenas noches, mi querido Jesús Callejo. Muy buenas noches. Esto, sin duda alguna, es un SETI, pero vamos, a lo, a lo bestia, ¿no? Sí, además era <risa> cuando estaba el SETI en mantillas y bueno, había como mucha expectación para ver si se encontraban algún resultado. Ah, pero, fíjate, pero fíjate que año Jesús, 1977, encuentros en la tercera fase, mm. bueno, a, es aversivo, el año claro. en que se lanza la sonda Guaya Guayaher, Exactamente, claro. o sea, es un año muy importante, pues en lo que es la carrera espacial, lo que es un poco esa investigación astronómica, pero sobre todo también esta gente que tenía mucho interés en descubrir si estamos solos en el universo. Y esta bueno, Toda esta transcripción extraña ¿no? que, que aparece este 15, famoso ya, 15 de agosto de 1977, se lo encuentra por sorpresa porque no se lo esperaba. Qué cosas ocurrieron antaño, ¿verdad? Qué aburridos estamos ahora. Sí, tío? fíjate que ahora tenemos mucha más tecnología, pero aquí está lo sorprendente. Yo he apuntado muy bien ahí, Carlos, el sí, sí. asunto. De todo lo que sabemos actualmente, y mira que sabemos mucho de esa supuesta inteligencia extraterrestre, de este proyecto del SETI o del CETI sí. o del proyecto Fénix, es la única que todavía sigue dando quebr quebrados de cabeza a los científicos y a los astrónomos, esta famosa señal. Y tú, como también decías, Juan Antonio, está considerada como de los trece misterios, así reconocido por la revista New Scientist. Que, que están todavía indisolubles, ¿no? que todavía no son irresolubles, mejor dicho, porque no se sabe todavía una respuesta. Y ahí hay misterios de la química, de la física, de la astronomía, bueno, pues de la inteligencia extraterrestre. Esta señal Bau sigue siendo todavía esa señal que no se sabe muy bien dónde procede. Y de las tres hipótesis posibles que hay, que luego las señalaremos, la más plausible, fíjate. ...es que proceda de una inteligencia extraterrestre. Bueno, primero hay que contar un poquito la historia. Eh, efectivamente, como hemos dicho, fue Jerry Emman, que era un, un profesor, un de la Universidad Estatal de Ohio... El que, ...el que hizo el descubrimiento, en cierto modo, porque en realidad la grabación se hizo de manera automática... ...como muy bien hemos dicho, el 15 de agosto del 77, a las 23 horas 16 minutos... Y la grabó el radiotelescopio Gran Oreja, el Big Ear, que estaba en aquel entonces eh, recibiendo señales de, de radio de fuera de la Tierra. Era un rastreo rutinario. Sí, era ¿no? un rastreo rutinario, estaba automatizado y hay que decir, para que se rían un poco nuestros oyentes modernos, que la computadora del radio observatorio, la que gestionaba la totalidad del Big Ear, de la, del Gran Oreja o de la gran, del Gran Orejón, eh, ni más ni menos que era un IBM, bueno, un IBM 1130 que tenía un mega de disco duro y 32K de, de memoria RAM eso eso significa la nada, ¿no? Y bueno con eso se fue con eso fue a la luna es para que también no, no, no, sí, se, no sí, nos discutimos sí. un poco de nuestra chulería. Sí, sí, Efectivamente sí. esto es la nada, o sea es la nada, 32 megas de 32 cas de, de memoria ram, bueno es un documento de word de seis páginas, o sea nada nada. Esa era la memoria RAM que tenía y eso un mega disco duro que bueno un mega disco duro es que no bajas ni una canción de p 3 ya casi. No hables Entonces, con esa soberbia Carlos. Esta ¿no? era la realidad. <risa> que quiere decir que, no quiere decir que que como bien ha dicho Jesús con una tecnología que ahora nos parecería muy limitada, sí. sin embargo se, se podían conseguir cosas eh, muy buenas dado sí. que en No obstante, el radiotelescopio será si una máquina seria que sigue existiendo, bueno, Para que nos no hagamos una que... idea Un gran oreja de estos días sería Pues eso multiplicado, pues yo que sé ¿no? Pues, pues, no Claro, no, la ver. computadora nada, no se podía ni comprobar O sea, es que esto no lo tiene, vamos, lo tiene un reloj Es una cosa ridícula es decir, no, decir que Ahora lo tiene cualquier ordenador Tiene eso, pero es que tiene, tiene de mega RAM De RAM lo que tenía el disco duro Es decir cualquiera de los de mi casa de los cualquiera de los siguientes sí. tienen tienen un mega pero de ram no de, ya, ya. No de disco duro almacenamiento muy, li muy limitado caso, lo que tú quieras pero el wow claro. eh, eh, fue con esto bueno pues el software que había sido diseñado por dos investigadores eh, Aparte del propio Jerry Raman por Bob Dixon era bastante sofisticado para su época y hacía chequeos constantes el funcionamiento del equipo eh, generando algoritmos que lo que hacía es que buscaba simultáneamente eh, para de esa forma intentar rastrear cualquier tipo de señal que pudiera ser identificada como eh, bueno como inteligente Bueno, pues la gran sorpresa es lo que ocurrió el día siguiente, bueno, no, no exactamente el siguiente, sino cuando Jerry Herman tiene los registros del día 15 y empieza a, re a revisarlos de manera normal, porque hay que tener en cuenta que la señal WOW no se grabó, pero sí dejó el rastro en el ordenador. Entonces, el ordenador lo que hacía es que interpretaba los sonidos que recibía, bueno, en secuencias, que podían ser analizadas, bueno, en papel. Y esto, de hecho, el nombre de la señal fue pura y simplemente porque cuando ahora describamos o describa Jesús lo que lo que vio vamos lo que vio en el papel eh, sí, lo, imán, que quedó, lo que quedó registrado claro lo que quedó registrado lo que hizo es que se quedó tan absolutamente atónito que marcó unas unos, unas letras y números y puso unas letras muy grandes al lado de la, del papel wow en inglés w, o, w y una admiración y por qué puso w o w y una admiración porque esto es lo que pudo más o menos escucharse Esta es la señal que llegó... Sí, es la reconstrucción serial. que se hizo en función de los datos que había tomado la computadora IBM y efectivamente se aprecia incluso a, a, de la forma sencilla que tiene un ritmo, un ritmo bastante un ritmo. claro. Entonces eh, aquí hay que trabajar ya con las primeras hipótesis. Jesús, a ver, ¿qué, claro. ¿qué, qué, qué se pensó? Primero, ¿qué se encontró? Mm, sí, lo que se encontró y de dónde podía proceder. Porque una vez que ya se determina que estamos ante una emisión eh, radioeléctrica de este Cariz y además... Eh, ...con una frecuencia muy concreta... ...que era de los 1420 megahercios. ...ahora decimos por qué los 1420 MHz... ...porque tiene eh, se encuentra en una banda... ...del hidrógeno neutro... Que esto, dicho así, parece como muy técnico, pero claro. realmente, si hay una inteligencia extraterrestre, debería transmitir en esa banda titrógeno. Para, para nuestros oídos profanos, escuchar eso, pues es eh, como si escuchas un colibrí. Sí, claro. Para, pero para un científico esto es una anomalía tremenda. Es una anomalía, exactamente. Cuando pone Bau, eh, además, en bolígrafo rojo, lo anota ahí, como diciendo, sorprendente, ¿no? O sea, se queda tan extrañado de que no encuentra un posible una explicación técnica y razonable y que venga además de la Tierra, porque lógicamente lo primero que se descarta son todas las procedencias, las emisiones radioeléctricas que pueden proceder del planeta Tierra. Entonces ven que no y el lugar de donde puede proceder esta radiación, y así lo determinan, es de en dirección a Sagitario, de la constelación de Sagitario. Y estamos hablando que estábamos hablando de unos 220 años luz. Más o menos, ¿no? O sea, que debería proceder de un lugar, no de nuestro Sistema Solar, porque luego se han captado eh, emisoras o radiofrecuencias procedentes del Sistema Solar, muchas de ellas de Marte. De, luego podemos contar algún caso que es muy sorprendente, ¿no? Como también parece que se abona esa hipótesis extraterrestre diciendo que hay sondas que están de alguna forma orbitando alrededor de nuestro Sol y que periódicamente van em, eh, emitiendo bandas de, de frecuencia, pero no sería esta. esta. Estamos en una banda de frecuencia muy concreta, por cierto prohibida por, eh, por la comunidad internacional para que no se juegue con esta banda de frecuencia porque está reservada precisamente para fines científicos y para fines astronómicos, pero bueno, aún así es una banda de frecuencia tan extraña que se considera, ya digo, que si hay una inteligencia extraterrestre detrás de todo esto la frecuencia lógica por la que tiene que emitir sería esta, ¿no? El hecho y lo sorprendente es que nunca más, nunca más, hasta el momento presente, se ha vuelto a registrar una frecuencia similar y tan sorprendente... ...de estas características, venga de la constelación de Sagitario... ...o venga de otra parte del universo. Constelación de Sagitario a 220 millones... No, 220 ah, años luz. 220, 220 años, años, años luz, luz. luz, eso es, alfa centauri está a cuatro, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues eh, fíjate la distancia. Volvemos ya con algunas canas, ¿eh?, si vamos eh, a Sagitario. Sí, llegaríamos un poquitín pachuchillos. Mm. <risa> bueno, la verdad es que el análisis de, de la señal que se hizo... Mm, ...fue una cosa muy seria, porque primero se intentó precisar con con intensidad la, la señal, bueno, ver el lugar exacto, la medición anterior, hacer unas comprobaciones rutinarias que tenían dentro de sus protocolos de investigación los técnicos y científicos que trabajaban en el proyecto, y a partir, bueno, lo que hacían en principio es que dividían en seis partes la señal, eh, se separaban cada, en función del canal que la había recibido, y a su vez eh, se separaban en una sexta parte del valor actual y cinco sexta partes del valor anterior, es decir, se va haciendo una especie de clasificación compartimentada para poder analizar con toda tranquilidad y calma si se producía... ...alguna desviación, que era el análisis siguiente. En ese paso, el resto de lo que quedaba... ...se dividía por la desviación estándar... Eh, ...que se computaba sobre 60 periodos... ...que eran las porciones de señal con las que se trabajaban... ...por lo tanto, era una 60 ava parte... ...del valor actual, más el 59 de 60... es y 59 parte de 60 del valor eh, anterior. Bueno, con eso... Traduce, eh, se sacaba. <risa> bueno, eso se hacía para sacar la desviación de ruido. <risa> es decir, para saber cuál era el ruido. Hay que tener en cuenta que, en realidad... ...la anotación equivaldría a 72 segundos y una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Eso, eso, ya lo eso es muy importante. Sobre todo para los que trabajéis en la radio, sí, sí. porque os habéis dado cuenta claramente de decir que supondría algo... Decir, vamos a ver, cuando... ...de alguna manera se ha grabado aquí una psicofonía... Sí, ...la psicofonía es una cosa totalmente diferente... ...es decir, es un sonido que entra... ...dentro de un canal que está en funcionamiento... ...en ese momento está abierto... Uh -huh. ...y de alguna manera se pone un sonido que no corresponde... ...a lo que es la locución general nuestra de las personas... ...o a los sonidos de las máquinas... ...ni siquiera al ruido de fondo... bueno ...entonces lo primero que hay que hacer es, de, de de alguna manera, es limpiar el ruido de fondo... ...aquí la intensidad será demasiado alta... ...para confundirse con el ruido... ...lo cual ya en principio es una anomalía muy notable... ...y eh, la verdad es que después de ese número de trabajos... ...la conclusión a la que llegaron es que se estaban enfrentando ante algo que era muy serio, es decir, ante algo que parecía obedecer a bueno a una a la actuación de alguien que actuaba, bueno, que operaba con inteligencia, con inteligencia lo suficientemente avanzada como para realizar una transmisión de radio. Eh, inteligente el equivalente a 72 segundos eh, 72 segundos Exacto, de grabación uh -huh. y muy elevado para para la media lo que distinguía este sonido del ruido habitual sí claro y porque ya habían evaluado esa bueno pues esa radiación de fondo que esa siempre permanece, ¿no?, en todos claro. los radioscuchas, que se sabe, además, que incluso procede desde el Big Bang, ¿no?, o sea, que hay una radiación ahí permanente. Entonces, claro, cuando se empieza a buscar un poco las hipótesis, pues rápidamente surgieron las tres posibles hipótesis <risa> que, que puede interpretarse esta señal, ¿no?, La primera hipótesis es que la señal proviene de una emisión de radio de un satélite artificial que en ese momento pues, estaba atravesando esa órbita justo en ese instante, ¿no? Y se en todo ese colo. Esa es la primera hipótesis, un poco razonable. ¿Qué ocurre? Que muchas de las instituciones de rastreo, entre ellas, por ejemplo, NORAD, pues, descartó esta posibilidad de plano. No había ningún satélite que en aquel momento estuviera por allí haciendo de las suyas y que pudiera haber rebotado la señal. La segunda, bueno, pues esta emisión de radio solo podría ser producto de un acontecimiento astronómico de enorme potencia, algo que hubiera ocurrido en aquel momento y que quedara registrado de esta manera tan potente. ¿no? Esta explicación bueno, ha sido recibida con mucho escepticismo, por una sencilla razón. es decir, Si algo tan importante hubiera ocurrido, como por ejemplo la explosión de ¿no? una supernova, esto hubiera implicado la existencia de algún residuo a este fenómeno y hubiera sido captado, por otros observatorios astronómicos. Nada se captó en aquel momento ni hasta ahora, con lo cual tampoco se puede explicar el origen de esa emisión tan potente. Y nos queda la tercera posibilidad. ¿Qué tercera posibilidad nos queda? Que la señal tiene un origen de una civilización extraterrestre con un potente transmisor y que, de alguna forma, se quiso encargar de que eso llegara hacia nosotros, que alguien, algún ser inteligente, tuviera en la Tierra y que tuviera la tecnología adecuada, lo hubiera captado y, efectivamente, parece que esta es toda la, la hipótesis que ahora se está barajando por muy increíble que parezca Sí, lo que ocurre es que no se ha vuelto a captar nada semejante No, nada semejante no. Lo más sorprendente, cuando estamos hablando de la bueno, constelación eh, de Sagitario sí se ha captado, pero vamos luego se demostró que sí. correspondía a un satélite terrestre de los que iba, bueno, de los que se llaman Leo o órbita terrestre baja el 10 de mayo de 1996 que es lo que hemos oído, que es una reconstrucción muy parecida a cómo habría sido el sonido de la señal Huawei WOW. pues En este caso, sí se pudo identificar que se trataba de un sonido terrestre, pero los científicos no han descartado la posibilidad de volver a contactar con el mismo tipo de señal no, de, de la misma procedencia porque sí que hay emisiones sobre todo cuando se empezó a hacer todo el proyecto SETI sabe que de Epsilon Eridani, por ejemplo, de la constancia del Boyero, sí procedían de, de distintas emisiones bueno, que se podían explicar de una forma más o menos lógica pero emisiones inteligentes, incluso algunas eh, como si fuera código Morse ¿no? pero que procedan de Sagitario otra vez se volvió a registrar una frecuencia muy extraña porque eh, cuando se empezó a desarrollar el proyecto FENIX, ¿no? que también tiene que ver con la búsqueda de, de vida inteligente, eh, en febrero de 1995 se encontraron emisiones recibidas por el radiotelescopio de Ohio y que procedían precisamente de esa constelación de Sagitario. No tiene nada que ver, por supuesto, con, este, con esta banda ni con esta frecuencia, pero sí unas emisiones extrañas que, por supuesto, no pertenecían tampoco a esas radiaciones de fondo y que, curiosamente, una vez más, por segunda vez, procedían de esta constelación de Sagitario, como si alguien ahí quisiera emitirnos pues eso, algún tipo de mensaje que todavía no tenemos la tecnología suficiente para captarla. Para colmo, el 6 de noviembre de 1991, el observatorio de Kim Peak, en Arizona, detectó un objeto situado a tan solo 180.000 kilómetros de la Tierra. Estamos hablando de ahí, en la vuelta de la esquina. Realmente se trataba de un objeto de unos 8 metros de diámetro. Estamos hablando de observaciones astronómicas, ¿eh? no estamos hablando ya de, de contactados ni nada por el estilo. El extraño objeto tenía unos 8 metros de diámetro, en fin, estamos hablando también de una, de una distancia bastante adecuada, ¿no? cuya órbita era perfectamente circular, es decir, no era elíptica para nada. Quiere decir que no estamos hablando de ningún objeto que tenga que ver eh, con ningún asteroide o con... Sí, yo creo que deberíamos ser monográficos solo son los objetos reconocidos, conocidos y numerados que parecen imposibles en el espacio Se pensó, desde el primer momento y estamos hablando que se pensó dentro de la comunidad científica y astronómica, que era una sonda artificial una sonda artificial solo puede ser de dos, tiene dos orígenes o es terrestre o es extraterrestre la terrestre se descartó o por lo menos nadie llegó a identificar aquel objeto de 8 metros de diámetro como una sonda terrestre lo cuento ...porque es un dato más de los muchos... ...que no siempre tienen la misma trascendencia... ...en los medios de comunicación... ...pero lo que nos está indicando... ...es que de vez en cuando están llegando emisiones extrañas... ...algunas identificables, otras no tanto... ...y otras veces esas emisiones... ...corresponden con objetos extraños... ...que están orbitando dentro de nuestro sistema solar... ...no es el primer caso... ...de hecho Nikola Tesla ya comentó al principio del siglo XX... ...que él había recibido... ...unas comunicaciones extrañas del espacio exterior... ...Marconi, el mismo Marconi... ...también comentó que había recibido este tipo de frecuencias eh, al estilo Morse, pero él incluso identificó el lugar, decía que procedían de Marte, con lo cual pues eh, toda la comunidad se le echó encima y se lo tomó a chufla. Es decir, que estamos hablando de personas muy importantes que en algún momento u otro han tenido también este tipo de experiencias radiofónicas o radioeléctricas, sí con otro tipo de entidades o de fuentes de emisión de energía que nunca se ha sabido muy bien. Bueno, pues eh, ahí tenemos el misterio del wow. Eh, lo que queremos es que es tener un nuevo wow, ¿verdad, Carlos? ¿Lo sí, posible? sería algo muy bonito y que los claro, científicos fueran capaces de, de decodificarlo. <risa> y dar solución a la famosa paradoja de siempre de sobre la vida extraterrestre. ¿no? Claro, y que nadie se preocupe porque en caso de ser extraterrestre siempre tenemos la opción de, de coger el invento de Wilhelm Reich, ¿verdad? Eh, <risa> Penubres, ¿no? activarlo y derribar el platillo que venga eso. sí sí por todo eso es de color azul ya sabes que decía si era de azul era ma mala cosa no y a bueno, partir de ahí no lo, es que era bueno no la frase de Arthur C que es muy buena es decir que es que se refería a que si si estamos solos en el cosmos es una noticia terrible y si no lo estamos también también, también. también. <ríe> es, que, pues es que el tío era tremendo ¿eh? llamando llamando Sagitario llamando Sagitario llamando llamando